...estás escuchando Tele-Elche en Radio Marca... ...es miércoles 13 de julio... ...tenemos una temperatura en estos momentos de 23,7 grados... Eh, ...según la estación meteorológica de Tele-Elche... ...alcanzaremos una máxima de 34 grados... ...continuará el mismo calor seco de días anteriores... ...según nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado... ...y hoy viene a Elche... ...el presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...para hablar de futuro... ...en un acto que tendrá lugar en el Hotel Huerto del Cura... ...con la presencia... ...de las presidentas de la patronal zapatera española... ...y de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia... ...un acto al que también acudirá... ...la consellera de Innovación y Universidades... ...además, en el Ayuntamiento a mediodía... ...se guardarán tres minutos de silencio... ...en recuerdo... ...por el asesinato hace 25 años... ...de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA... ...esto cambió... ...el inicio del fin para ETA... ...y en el programa La Glorieta de este miércoles... ...entrevistaremos sobre las 9 y 20... ...a la actriz, productora... ...directora y modelo ilícita Ana Cristina Alcázar... ...a la que tenemos durante esta semana en Elche... ...por su participación en el Festival de Cine Independiente... ...y hoy... Hay superluna, veremos la luna más grande de este año y será más brillante porque se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. Todo un espectáculo que merece la pena observar esta noche porque también adoptará un color anaranjado. Ayer tuvimos un aperitivo de lo que veremos esta noche. Pues con esta canción que hace mención a la luna, vamos a comenzar el relato informativo destacando en titulares las noticias de este miércoles. Ayer eh, les informamos que el ayuntamiento ha enviado ya a Cultura el informe para declarar bien de interés cultural el viejo convento de, las, de la Merced, las antiguas Clarisas, de momento continúan con la inversión de 300.000 euros para rehabilitar las zonas más degradadas y acabar con las goteras, aunque no hay un plazo de tiempo para estos trabajos. También el primer tramo del carril bici en Pedro Juan, Perpiñán, ya ha terminado. Las obras del carril en esta principal avenida estarán finalizadas del todo y disponibles para el uso de las bicicletas a finales del próximo mes de septiembre. Y el verano ha comenzado con buenos datos para el turismo en Elche, la ocupación hotelera en junio alcanza el casi 87% y supera las cifras prepandemia, algo que se refleja además en el incremento de pasajeros que ha experimentado el aeropuerto de Elche. Y en cuanto a deportes, hoy la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve a entrenar con Omar Mascarey en el Díaz y Borra por la mañana y tarde y sin Enzo Rocco, que ha dado positivo por COVID, mientras que la campaña de abonos ha superado, va a buen ritmo y ya ha superado los 7.000 abonados. Y la leyenda franjiverde Nino será el segundo entrenador del ilicitano la próxima temporada. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las siete de la mañana y comenzamos el relato informativo con la noticia de portada, con el convento de la Merced, porque el equipo de gobierno, ayer la concejal de urbanismo, anunciaba en rueda de prensa que han empezado ya los trámites para declarar bien de interés cultural al Convento de la Merced. Por ello, ha remitido a la Consejería de Cultura ese informe justificando por qué se debe declarar bien de interés cultural. Marga García es quien nos trae hoy esta noticia. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El equipo de Gobierno ha remitido a la Consejería de Cultura el informe que justifica... ...los valores del inmueble para declarar BIC, el antiguo convento de Clarisas... ...en sus 115 páginas se analiza el inmueble... ...se especifica su valor cultural y patrimonial... ...se informa de su estado actual... ...y se compara con otros edificios similares... ...ya declarados bien de interés cultural... ...este informe es un requisito para poder incoar el expediente... ...y ahora la pelota está en el tejado de la consellería... ...que es quien decide si se avanza o no en el trámite... Según la edil de urbanismo Ana Arabid, el Gobierno local quiere de todas formas declararlo BIC y de momento continúan con la inversión de 300.000 euros para rehabilitar las zonas más deterioradas y acabar con las goteras, aunque no hay un plazo de tiempo para estos trabajos. Además, Arabid asegura que aunque el proyecto de hotel se haya pospuesto a la próxima legislatura porque Compromís no apoya su conversión en un complejo hotelero, El Partido Socialista no ha dado pasos atrás en esta iniciativa. El proyecto se hicieron dos cosas. Por un lado, lógicamente, informar eh, de esa decisión e informar también a los promotores del proyecto de eh, la imposibilidad actual de llevarlo a cabo y eh, bueno, pues la intención del equipo de gobierno, si se dan las circunstancias eh, necesarias para poder llevar a cabo ese proyecto, puesto que seguimos creyendo en el proyecto. Es decir, no se trata de que el equipo de gobierno o de que el Partido Socialista, en este caso, haya mmm, dado pasos atrás en su postura, sino que mmm, se trata de que, por las circunstancias eh, que generan las mayorías que tenemos actualmente, no podemos llevarlo a cabo. Bien, pues lo ha dejado muy clarito la concejal de urbanismo, inician el expediente para declararlo bien de interés cultural, pero no renuncian a construir ese hotel en el viejo convento de la Merced, si es que en las próximas elecciones municipales eh, que se han programado para el próximo año consiguen, mayoría absoluta. Y nos trasladamos ahora a Pedro Juan Perpiñán, donde continúan las obras del nuevo carril bici. Ayer las visitó la concejal de movilidad Esther X y nuestra compañera Yanire Perona estuvo allí y esta es su crónica. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros, así es. En el mes de mayo comenzó la construcción de este carril bici de más de 2,5 kilómetros que discurrirán por Pereyuan, Perpiñán, el Puente de la Generalitat y las calles Mariano Soler, Olmos y Teulada. Unas obras que ya han terminado su primer tramo a falta de la pintura en cruces, la simbología de los carriles bici y de la semaforización. Y se inician ahora las obras en el Puente de la Generalitat y también en tramos de Portes Encarnades y Mariano Soler, Olmos, donde continuarán en las próximas semanas. Se prevé que para finales del mes de septiembre el carril bici ya esté 100% disponible para el uso de la ciudadanía. Y, por cierto, que a las quejas de la oposición sobre el plan de movilidad, Esther Diez apunta que es un plan que ha sido compartido con todos los grupos políticos y sin recibir aportaciones por parte de ninguno. Diez asegura que las críticas del Partido Popular se deben a que están en contra de todos los pasos que SOE y Compromís dan en materia de movilidad sostenible. La escuchamos. En la ciudad, como es propio de las ciudades verdes, hay que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años la bicicleta en nuestro municipio había tenido un papel secundario y desde 2015 estamos consiguiendo que las personas que quieren optar por el uso de la bicicleta lo hagan como mínimo en igualdad de condiciones a los usuarios de, de los vehículos. Y además hay que recordar que la construcción de carriles bici tiene un beneficio no Pues es eh, lo que quería decir, que la construcción de carriles bici tienen un beneficio también para la salud de las personas, porque se reducen las emisiones eh, contaminantes de los vehículos. Y seguimos hablando de movilidad, porque la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que ayer convocó rueda de prensa, nos aseguró que tras estudiar, parece sin éxito, el plan de movilidad del área metropolitana de Chalicante, dedujo, que se van a suprimir las estaciones del tren de Carrus y Torrellano, algo que desmintió por completo el equipo de gobierno. Estamos satisfechos porque ese plan que ha elaborado la Consellería de Movilidad recoge nuestras demandas como la creación de la variante de Torrellano, la creación también de un apeadero en el parque empresarial, la conexión por tren del aeropuerto y también la conexión con cercanías de la estación de la B de Matola. En este sentido, las declaraciones que ha hecho Vox son absolutamente falsas Han eh, leído una pequeña ficha en la que habla de un refuerzo de los servicios que tienen un carácter express, pero en todo el plan de movilidad se recoge de manera clarísima la apuesta de la Consellería de Movilidad por todas las estaciones y apeaderos de nuestro municipio. Bueno, pues la próxima vez que lean mejor los planes y las fichas técnicas en que se presentan. Y una de las medidas para combatir la inflación anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación sobre la gratuidad de los abonos de los trenes de cercanía, rodalíes y media distancia, se va a implantar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. La medida amplía la ya tomada el pasado 25 de junio en la que se estableció una reducción del 50% para este tipo de abonos que es necesario ampliar dada la rápida evolución de la situación geopolítica y la necesidad de asegurar al máximo la movilidad cotidiana obligada de los ciudadanos, según señaló ayer el propio Ministerio. Pues el Partido Popular pidió ayer a todos los grupos políticos que trabajen en la elaboración de un plan de choque para adoptar medidas con las que combatir la escalada de precios. Escuchamos a Pablo Ruz. Pues estamos en Carrús. Hemos mantenido muchas reuniones con empresarios, con autónomos, con los que hacen real la economía real. La inflación está desbocada y el Ayuntamiento puede, indudablemente, acometer medidas, márgenes, bajada de impuestos, para poder contener esta inflación. Por eso es tan importante que seamos capaces de convocar el Consejo Social de la Ciudad al que concurran expertos en tributación, en fiscalidad, para encontrar fórmulas que permitan a los empresarios, a los autónomos, tener menos presión y, por tanto, no repercutir en los precios la subida absolutamente disparada de todo. Depende de nosotros, tenemos que ser capaces. El ayuntamiento puede actuar, es solamente cuestión de voluntad Pues Nuevas Generaciones del Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno que dedique un espacio público de la ciudad a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Según la vicesecretaria de Comunicación de Nuevas Generaciones, Ana Fernández, es necesario recordar este espíritu de Hermoa también aquí en Elche. La izquierda más radical, desgraciadamente incluyendo al Partido Socialista, se ha encargado de manipular y reescribir la historia a su antojo más partidista y sectario, humillando así a las víctimas del terrorismo. Por ello solicitamos al equipo de gobierno de PSOE y Compromís que dejen a un lado el sectarismo de sus jefes y sus socios que consideren nuestra propuesta, porque esto sí es memoria histórica y esto sí es defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Pues hoy mismo el alcalde ha convocado a las doce y media a la Corporación Municipal para realizar tres minutos de silencio con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Durante la concentración, la presidenta de la Asociación de Informadores del Che va a leer un manifiesto en el Salón de Plenos. Y el verano comienza con buenas cifras, que confirman el avance de la recuperación turística en Elche. En el mes de junio, la ocupación hotelera alcanzó casi el 87%, 23 puntos más que hace un año, e incluso con mejores registros que junio, previo a la pandemia. En julio y agosto, las expectativas, por tanto, son muy buenas. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Rol. La temporada estival ha arrancado con cifras positivas del turismo en Elche. Durante el mes de junio, eh, la ocupación hotelera alcanzó el 87%, que son 23 puntos más que en el mismo mes de 2021. Se trata del mejor dato en lo que llevamos de año, superando hasta un punto por encima del junio anterior a la pandemia, el de 2019. En cuanto a la rentabilidad, los indicadores también han sido favorables y el precio medio por habitación ha alcanzado los 63 euros. Estos son 9, más, 9 euros más que el pasado año y muy por encima del 2019. De nuevo destaca el impacto en la ocupación de algunos eventos profesionales, culturales y deportivos o también culturales como el concierto de Manuel Carrasco o el trofeo de la Diputación Base de Natación. En julio y agosto las expectativas son buenas, aunque existe cierto nivel de incertidumbre por el contexto bélico y político. ...por la escalada de precios. Pues son unas cifras que se reflejan... ...en la recuperación de pasajeros... ...que ha experimentado el aeropuerto de Elche... ...de enero a junio ha registrado un total... ...de casi 6 millones de viajeros... ...en un verano en el que se está regresando... ...a la normalidad de antes de la pandemia... ...el aeropuerto está en un 10% de recuperar... ...las cifras alcanzadas en 2019... Durante el pasado mes de junio, el aeropuerto registró cerca de un millón y medio de pasajeros y operaron casi 9.000 euros. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasan 17 minutos de las 7 de la mañana y continuamos el relato informativo hablando de justicia gratuita porque el alumno de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Más, y su trabajo fin de grado Gracias a él, la ciudadanía dispondrá a partir de ahora de una guía informativa directa y clara sobre cómo acceder a la justicia gratuita. Su trabajo pretende hacer más accesible la asistencia jurídica, independientemente de los recursos económicos. La Universidad, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Elche se unieron para dar difusión a este proyecto en centros sociales, de salud... ...y otras entidades públicas... ...para que pueda llegar así... ...al mayor número de personas... ...escuchamos a José Luis Más. Cuando estuve trabajando en el TFG... ...me di cuenta de que había muchísima falta de información... ...en cuanto a la asistencia jurídica gratuita... ...y quizá más allá del procedimiento de cómo obtenerla... ...y esta guía lo que pretende... ...es que de una manera clara, concisa y directa... Eh, ...la ciudadanía pueda saber... ...cuáles son sus eh, requisitos, parámetros... ...y modos de funcionamiento. Y en segundo lugar, y no menos importante, también quería dignificar, aunque es una palabra que no me gusta utilizar mucho... ...pero creo que hay que utilizarla, el trabajo enorme que se hace desde el turno de oficio y desde los distintos ilustres colegios de abogados que hay en España... ...que pese a la disparidad de criterios y muchas veces de sueldos o de eh, pagos, hacen un trabajo excepcional sin los que es, es imposible... ...que un sistema como, como la asistencia jurídica gratuita en España se sostenga. Y hoy y mañana el sector de los componentes se cita en la feria Pell de Nueva York... ...para presentar las novedades de la temporada otoño-invierno 2023-2024. A esta feria acudirán 119 firmas, de las que 15 son españolas y 5 de luche. Las marcas acuden para mantener y crear contactos comerciales con los diseñadores y estilistas de las grandes marcas de calzado y marroquinería, sobre todo de Estados Unidos e Italia. Después de esta feria se celebrará la Línea Pell de Milán, la más importante del calendario internacional en septiembre y aquí en el Che Futur Moda, que será los días 5 y 6 de octubre en IFA. Y seguimos hablando del calzado porque investigadores de la Universidad de Elche han desarrollado un dispositivo con la empresa Disinope que señala si los zapatos son cómodos o no a través de señales eh, electroencefalográficas. Se trata de una prueba no invasiva e indolora que registra la actividad eléctrica del cerebro en distintas áreas, cuando las personas caminan a velocidad constante, usando diferentes tipos de zapatos, y así medir las sensaciones que produce el calzado. No dejamos la Universidad Miguel Hernández, que, como saben, este año cumple su 25 aniversario, y para celebrarlo, eh, se inaugura hoy en el edificio Arenales una exposición con una selección de documentos textuales y gráficos en el que se reflejan los hitos, funciones y actividades más destacadas que se han ido desarrollando durante estos años. También. Hoy está previsto que se inaugure el centro cultural que la universidad, bueno, esta semana, mejor dicho, el centro cultural que la universidad ha alquilado en el centro de la ciudad en la Plaza de Baix tras renunciar a la compra del antiguo casino de la Glorieta, una inauguración prevista para mañana jueves. Y esta tarde cambiamos de asunto y hablamos de las fiestas porque eh, ayer martes, Moros y Cristianos, la asociación anunció que modificarán el lugar de partida de la entrada de bandas, que comenzará en la calle Trinquet y acabará en la plaza de Baix. La peatonalidad que ofrece este cambio permite no alterar el tráfico y relajarse para disfrutar mejor de la música, según explicó ayer el presidente de la asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, al que escuchamos. El 2019... Lo hicimos desde la en la plaza donde está el calle de Cantón, vinimos por Alfonso XII hasta la hasta la plaza Ibáiz. Este año lo hemos cambiado y vamos a salir desde la calle Trinquet, justo desde la espalda de la Calahorra y vendremos por la corredera hasta la plaza Ibáiz, con lo cual va a ser una entrada por zona peatonal. La Concejalía de Comercio, además, ha presentado, junto a la Asociación de Moros y Cristianos, las inscripciones de la cuarta edición del concurso de escaparatismo y ambientación comercial. Los mejores escaparates tendrán premios en metálico. Esta iniciativa quiere pues, eh, promocionar ...a los comercios en los días grandes del de CHI... promover la compra de proximidad... ...se ofrecerán varios premios... ...y la cuantía total de los mismos asciende a 3.000... ...escuchamos al concejal de comercio, Felipe Sánchez. La Concejalía de Comercio eh, colabora... ...poniendo eh, la totalidad de los premios eh, en metálico que se dan... ...que como sabéis son... Eh, ...el primer premio que es premio de Concejalía de Comercio... ...que son 1.000 euros el premio Alardo, que son 500 euros, el premio Embajada, que son 500 euros, y cuatro accesis de 250 euros cada uno. En total, 3.000 euros eh, en premios, que creo que, que es un suficiente aliciente para participar. Y hoy la actriz ilicitana Cristina Alcázar termina su curso de interpretación en el Centro Cultural del Escorchador con motivo del Festival de Cine Independiente. Y además esta tarde en los cines Odeón estará con motivo de la proyección del largometraje que protagoniza junto a Ramiro Blas, La Pasajera. Es uno de los ocho largometrajes que concursan en la nueva sección de Óperas Primas que estrena el festival en esta edición. Aprovecharemos su participación en este certamen para entrevistarla en nuestro programa La Glorita aquí este miércoles sobre las 9 y 20, por lo que la tertulia con periodistas de hoy la trasladamos a mañana jueves. Y recuerden que hoy tendremos la luna llena más grande del año, la Superluna. Además brillará más porque se encuentra muy cerca de la Tierra. A las ocho y media alcanzará su plenitud, pero habrá que esperar a que anochezca para observar este bello espectáculo, que además tendrá ese tono anaranjado cuando se encuentra muy baja en el horizonte, según nuestro colaborador Victoriano Canales. Vena, porque vamos a la vamos a ver eh, aparecer sobre el horizonte. La vamos a ver con una tonalidad rosada, anaranjada y, aparte, por la distracción atmosférica, como la Luna va a estar bajo en el horizonte, va a coger eh, eh, esa agua que hay en la atmósfera y va a hacer el efecto lupa. Entonces, vamos a ver la Luna aparecer de un tamaño gigante, por decirlo de alguna manera, por el horizonte. <risa>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 ¡Reconócelo! Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Oulet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Owlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente, junto Moraval, Elche. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Todos los días desde el Beach Club Convicción de El Carabasí con Teresa Fernández. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Tele. La glorieta con Rosmar y Alonso. I was ...cuatro minutos para llegar a las siete y media... ...y antes eh, de la crónica deportiva y del tiempo... ...les vamos a contar esta historia... ...porque en el estadio de Wimbledon en Londres... ...y en el de Kennedy de Filadelfia... ...a las doce de la mañana tal día como el de hoy... ...de 1985 comenzaba un mega concierto... ...para combatir el hambre en Etiopía... ...de tal envergadura con las mejores bandas del rock and roll del momento, que al año siguiente, esta fecha, el 13 de julio, se quedó como el Día Internacional del Rock and Roll. Y entre los muchos que actuaron, la actuación de Queen está considerada como la mejor en vivo de todos los tiempos. Pues con Queen hemos llegado a las siete y media de la mañana, es momento de dar paso a nuestro compañero José Antonio González para que nos hable de las previsiones que tiene Francisco, la plantilla de Francisco del Elche Club de Fútbol para esta jornada de miércoles. Muy buenos días José Antonio. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene por delante una nueva jornada de trabajo en la segunda semana de pretemporada. Hoy la plantilla de Francisco trabajará en sesión doble sobre el césped del 10 y borra, por la mañana y por la tarde. En el horizonte, el primer amistoso ante el Newcastle Sub-23, un partido que se disputa el sábado a puerta cerrada en Algorfa. Las principales novedades respecto a la plantilla son el regreso de Omar Mascarell tras asegurar su continuidad y el trabajo en solitario estos días de Enzo Rocco, que ha dado posibilidades por COVID. Por su parte Javier Pastor está gestionando las cargas ya que ha sufrido molestias físicas durante estos primeros días de entrenamientos. Respecto al mercado de fichajes, el club sigue sin mover ficha aunque como ya contamos ayer desde Argentina afirman que Lautaro Blanco, lateral zurdo de Rosario Central, se convertirá en franjiverde a partir del mercado invernal. El primer paso de Bragarnic está dado en cuanto a la plantilla, al mantener la base del curso anterior con las renovaciones, pero todavía quedan mucho trabajo por delante, la entidad estima que serán necesarias entre 6 y 8 incorporaciones por otro lado el Elche y su campaña Un siglo en blanco y verde ya han superado los 7.000 abonados, la renovación de Carnés marcha a buen ritmo y a los aficionados que han llevado a cabo el proceso online, están recibiendo ya desde hace días su caja regalo con el carné y la pulsera y la bandera conmemorativa del centenario por último destacar que el club ha confirmado que Nino será el segundo entrenador del ilicitano, la leyenda Franjiver Será una pieza importante en el cuerpo técnico de Alberto Gallego. Cabe recordar que el filial también ha empezado ya con la pretemporada y que el objetivo para la próxima campaña es el de conseguir el ascenso en el grupo 6 de tercera federación. Hasta luego. El tiempo en Tele Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Muy buen día, la masa de aire cálido sigue avanzando para garantizar un calor seco durante esta madrugada, cielos despejados, temperaturas agradables en el sur del Candel, sin embargo aquí en la ciudad eh, hemos tenido una noche tropical con valores que en la estación meteorológica de Telaels eh, prácticamente no han bajado de los 23 grados, mientras que en pedanías como Matola, Derramador, Valverde hemos alcanzado los 18 grados, 22 en La Valla, al igual que en el Altela Marina, 24 en Torrella, en Santa Pola, noche ecuatorial con temperaturas que no han bajado de los 25 grados. Hoy tendremos de nuevo una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con cielos despejados, viento en calma a primeras horas. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Suben las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 34 grados. En buena parte del territorio hoy rozaremos los 35-36 grados. Mañana jueves más de lo mismo cielos despejados por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sudeste eh, temperaturas similares máximas en torno a los 34 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya no bajarán de los 24 grados último tramo de la semana marcado por el calor que se intensifica para sábado y domingo alcanzaremos ya los 35 grados en Rivera salud garantizamos tu seguridad.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 Locos, no, no seáis innovadores. Hay que renunciar a los sueños. Son locos hasta que se consiguen. Nuevo San Jón Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San Jón Corando, decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el sub mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjonalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora. ...hasta 3.000 euros de descuento... ...al cortamotor... ...concesionario San John... ...cine, playa y palmeras... ...el Festival de Cine de Elche... ...organizado por Fundación Mediterráneo... ...celebra su edición 45... ...con lo mejor del séptimo arte... ...largometrajes, cortometrajes... ...mesas redondas, cursos... ...y muchas actividades más... ...del 8 al 22 de julio en Elche... ...más información... ...en la web y en redes sociales del festival... Fundación Mediterráneo. La Fundación. La boda de tus sueños es posible. En Finca La Laguna, by Pilsen Restauración. Diseñamos tu boda a medida. Por eso hemos ganado los Wedding Awards tres años consecutivos. Finca La Laguna, un lugar mágico. Para un día especial que recordar siempre. Infórmate en pilsenrestauración.es.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 Alumnos del Instituto Nidel Alba recibieron el pasado mes de junio de manos de la propia ministra de Ciencia el Premio Nacional a la Investigación Tecnológica porque han creado un sistema inteligente para personas invidentes en el que a través de ultrasonidos se detecta la distancia de objetos para conocer precisamente más detalles de este destacado premio y del proyecto contamos con el profesor de Tecnología del Instituto Joaquín Agullo quien fue el que coordinó ...este trabajo con los alumnos... ...de segundo de bachillerato... ...antes que nada Joaquín... ...buenos días y felicidades... Hola, hola muy buenos días... ...y enhorabuena por este premio... ...pues muchas gracias... ...por lo que me toca en mi parte... ...y por la de los cuatro alumnos... ...que fueron los vencedores... Eh, ...antes de hablar del proyecto... ...de cómo lo hicisteis... Eh, ...cuéntame cómo fue la entrega... ...de este premio nacional... ...porque estamos hablando de... ...los eh, números unos... ...de los ganadores de un premio nacional... Sí, a nivel educativo es, es de lo que más prestigio tiene. Pues la verdad es que fue muy emotivo. Y, y, y yo, vamos, yo pienso que a los alumnos, bueno, a los alumnos y a los profesores que fuimos que nos va a quedar el recuerdo para toda la vida. Porque en un principio no pensábamos que íbamos a ir al Ministerio de Ciencia e Innovación y bueno, pues harían una entrega de diplomas y tampoco más a nivel formal. Y luego nos dimos cuenta pues que no, vamos, cuando conocimos a la ministra Diana Morán. Ella acogió, fue, fue muy cercana, estuvo hablando con ellos. Encima, ella es ingeniería de telecomunicaciones, estudió en el Día, entonces pues, conocía un poquito también lo que era este tipo de, de proyecto y la dificultad que tenía. ¿no? Y fue la verdad es que muy cercana y muy emotiva. Me gustó estar ahí. Oye, y esto marca a los alumnos, porque has dicho cuatro alumnos. Estos cuatro alumnos que han recibido el premio nacional, que han estado hablando, como tú has dicho, con una ministra de ciencia, eh. ¿Van a estudiar en la universidad? ¿Van a seguir estudiando? En principio, eh, de los cuatro alumnos hay una de las alumnas que va, va a opositar, que va opositar de Policía Nacional, pero le gusta mucho lo que es la programación, entonces no, tenemos, no tiene claro si igual se centra por algún grado superior. Eh, luego hay otra alumna que va a estudiar en enfermería, por el tema de la discapacidad y ser sensibles a... A, a, a este tipo de problemas que se pueden encontrar, los, en este caso los discapacitados, va a trabajar en, en enfermería. Y luego tenemos eh, otra alumna que quiere trabajar con la rama de, de la asistencia social y tenemos un alumno, el, el chico que sigue aquí, que quiere estudiar ingeniería informática. Uh -huh. eh háblame de ellos, los cuatro, ¿me puedes decir los nombres? Ya que no los tenemos en la entrevista, al menos los podemos tener. Eh, por citar a los cuatro muchachos y muchachas, tres muchachas y un muchacho que, que has escogido y que han querido hacer este proyecto. Sí, bueno, lo que es el, realmente el proyecto, eh, lo que es el proyecto en sí, en la asignatura de segundo de tecnología industrial tenemos siete alumnos y presentamos, hicimos otros grupos y presentamos en este caso pues, dos proyectos. Un grupo con tres y otro grupo con cuatro. En el grupo de cuatro, que fue el que resultó vencedor, pero vamos, podría sido cualquiera, eh, están Paula, está Iñaki, está Noura y está María. Bien, pues ellos fueron los vencedores. ¿Y qué proyecto presentaron? Eh, lo de este asistente para personas ciegas, ¿cómo funciona? Sí, pues es un, es un dispositivo que, que, vamos, en principio lo que es el, el diseño, lo que hicimos fue un poquito en base a, al material que teníamos en lo que era el taller para poder trabajar, pues cogimos y vimos qué es lo que podíamos hacer. Luego lo que era en este caso el, el concurso tenía varias modalidades, había modalidades de diseño industrial, de robótica y uno de los apartados que tenía era pues el, en este caso el, el que tenía que ver con la atención a la discapacidad. Entonces con esos sensores de los que podíamos disponer y tanto que María, su madre también es enfermera, está metida, en luego Paula también tiene familiares que tienen que ver, que tienen alguna discapacidad, en este caso son, son ciegos, pues nos decantamos por esta, por esta modalidad. ¿no? Y el dispositivo pues, es como un elemento en el cual es capaz de detectar distancias, mide incluso esas distancias, y lo que tiene es eh, como elemento de salida, pues tiene como un vibrador y tiene lo que es un zumbador también, entonces de manera acústica y de manera vibratoria es capaz de, de indicar en este caso al discapacitado invidente o invidente sordo a la distancia que se pueda encontrar de, de un obstáculo. Pues una idea, Joaquín, una idea tan sencilla y puesta en marcha eh, es la que ha vencido. ¿Esto significa...? ¿Que el trabajo no se va a quedar solo en un simple premio? ¿Habéis recibido llamadas de empresas o de ayuntamientos para poner en marcha, o incluso de la institución de la ONCE, para poner en marcha estos sensores o este dispositivo? A fecha de hoy no, no hemos contactado con, con ninguna empresa, ni con un organismo, ni con una entidad. Pero, vamos, estuvimos hablando... Bueno, ya lo, ya lo estábamos pensando conforme presentamos el proyecto, luego que hemos estado con el final de curso y tampoco... Y luego, la sorpresa de ser premiados y vamos, ha tenido una repercusión que tampoco nos pensábamos, ¿no? Estamos sentándonos un poco para ver qué, qué podemos hacer. Pero sí, estuvimos hablándolo también en lo que es en el ayuntamiento y tanto lo que lo que es el alcalde, el alcalde, Carlos González, como, como la Aguil de Educación, María José Cristina, pues nos comentaron de que podíamos incluso contactar con nosotros y que tenían contactos. Tenemos también nosotros algún contacto para poder tratar con alguna fundación que tenga que ver con discapacitados y, bueno, pues ver si podemos darle forma de manera como un proyecto educativo en el que podamos, pues, un poquito avanzar y, bueno, mientras sea en beneficio de, de la sociedad y de este sector, pues, vamos. Eh, Bienvenidos. La verdad que muy satisfecho. ¿no? Claro. Eh, con lo que de aquí no sale una patente e intención de patentar no tienen, sino de di divulgar el trabajo que han hecho para las discapacidades, para mejorar la vida de, los, de las personas con discapacidades. Claro, nosotros en principio hay que entender el origen, ¿no? El origen somos un centro de secundaria y como centro de secundaria pues eh, nosotros lo que pretendemos es tener en el ámbito educativo una formación completa del alumno. Entonces pues hemos trabajado por un lado contenidos, métodos, hemos hecho proyectos reales porque el proyecto funciona y luego pues por otro lado con esto lo que conseguimos es educarlos en valores, de que sean más sensibles, ¿no?, pues con las discapacidades y los retos diarios que tienen, ¿no?, De es un poquito una formación complementaria a lo que hemos tenido, entonces, ánimo de lucro no hay. Pero bueno, es eh, tal y conforme ha salido lo que es el proyecto, eh, lo que sí que le podemos es eso, pues intentar proyectarlo, que, que no se acabe aquí, y sí. vamos a intentar hablar, pues, con estas fundaciones, organizaciones que puedan haber, y a ver uh -huh. si podemos clarenar una idea y, bueno, pues, dar un pasito más, ¿no?, Pues de todo lo que me ha dicho Joaquín, me ha sorprendido gratamente una cosa, y es que ¿hay más mujeres que hombres en el, gra... bueno, en el curso de tecnología, en su asignatura de tecnología? Pues quizás sea paritario, bueno, paritario, ¿También? sí, porque lo que son chicos tenemos cuatro chicas, no, pues quizás ganan los chicos, porque son tres chicas y cuatro chicos, pero vamos, más o menos al 50% que que dada ahora mismo cómo está la situación en la ciencia y la tecnología, pues podemos darnos por satisfechos, ¿no? que estuviésemos al 50%, porque sí que es cierto lo que comenta usted, que, que es muy complicado, que, que las chicas se cojan por carreras de ciencias, tienen ya cogida como la idea predispuesta, que no tiene por qué ser cierta, de que es que las ciencias son más complicadas, es que es muy complejo, es que para aprobar las matemáticas o aprobar asignaturas de física, y nada más de la realidad, o sea, las asignaturas es trabajarlas intentar hacerles al alumno que les gusten esas asignaturas y, bueno, y, que, y que cojan el camino, o uno a otro, pero que tengan opciones en ciencia. O sea, para usted, Joaquín, ¿todos los alumnos sirven para ciencias? Eso de que las matemáticas eh, es un obstáculo no es cierto. ¿Bien explicadas y bien motivado el alumno puede aprenderlas? Para al alumno hay que motivarlo. y Sobre todo el alumno con estas edades que se plantan con 17, 18 años, hay muchos alumnos que no saben que quieren estudiar y no saben qué formación coger el día de mañana. Entonces, yo sobre todo lo que no cerraría son puertas. O sea, menos que lo intenten. No es el primer alumno que te encuentras que le gustan mucho las ciencias o que le gustan mucho las humanidades o las sociales y luego hacen un primero de carrera y cambian totalmente de modalidad. Cuando, acabado los, cuando están ya en plenos estudios universitarios. ¿no? O Entonces, sea, yo a mí no me sacaría las puertas. Y la vocación hace mucho, ¿eh? o sea, es como dicen, es que no de montañas, ¿eh? la hacemos de montañas. Y los docentes que motivan también, también hacen a veces milagros, con gente que quizá iba para fracaso escolar y, y tenemos a científicos de primer nivel por un profesor. Que, que pudo motivarlo. Joaquín, y creo que ustedes lo que hacen en Nidel Alba con este tipo de proyectos es eso, motivar al alumnado. Y si encima consiguen un premio nacional, salir en la tele, en la radio y en los periódicos, qué mejor, ¿no? Un gran premio para el esfuerzo y el talento. Pues sí, es, es, es lo que pretendemos, al menos el, el vocacional lo que es el alumno, ilusionarlo un poquito de una manera distinta. En este caso, por ejemplo, nosotros teníamos un hándicap y es que el alumnado estaba en segundo de bachillerato. Y vamos, si te pones a planificar lo que es el curso, en cuanto te plantas en el mes de abril-mayo, eh, el alumno de segundo de bachillerato está estresado por las pruebas de y todos los exámenes que le den encima. Entonces, pues intentamos, aparte de esos contenidos teóricos, pues que vayan a, trabajando de manera práctica. Y sobre todo, una de las cosas que nos vamos encontrando, yo estoy que he estado 14 años en, en, en la empresa, en, en en lo que es la empresa privada, es un poquito que no haya tanta diferencia de lo que es la educación a lo que es luego lo que se puedan encontrar en las empresas y, y, y en lo que es el entorno laboral. Entonces, desde pues, de lo que son los, los centros educativos, tenemos también un poquito que orientarlos y que enseñarles a que, a que trabajen de una forma muy parecida, si no la misma, pero intentar que se asimile mucho lo que se van a encontrar luego en la calle. Qué importante es su tarea y enhorabuena por su trabajo. Pues muchísimas gracias y... Y gracias por dos por, por fomentar lo que es la ciencia y la tecnología, que hace mucha falta en esta sociedad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero.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 was running like a silver Faltan 9 minuten para las 8 de la mañana. Vamos con otra de las canciones que hemos seleccionado. Una novedad musical y es que este año el cantante británico Harry Styles está arrasando con este tema.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 cuando faltan cinco minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana vamos a repasar la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González que nos va a contar cómo sigue entrenando tanto por la mañana como por la tarde los jugadores de Francisco de la plantilla del Elche Club de Fútbol y cuáles son las novedades de esta pretemporada muy buenos días José Antonio cuéntanos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 ...con Rosmar Alonso. Son las ocho en punto de la mañana... ...hemos llegado a la segunda hora del programa... ...La Glorieta es miércoles 13 de julio... ...lo acabamos de escuchar... Eh, ...tenemos una temperatura de 24,3... ...pero llegaremos a alcanzar una máxima... ...de 34 grados para... ...este día... ...en el que hoy viene a Elche el presidente de la Generalitat... Chimo Puig, para hablar de futuro en un acto que tendrá lugar... ...en el Hotel Huerto del Cura... ...a primera hora de la mañana sobre las 9 y media... ...con la presencia de las presidentas de la patronal zapatera española... ...de la Asociación de Empresas Familiares... ...también acudirá la consellera de Innovación y Universidades... ...además a mediodía a las 12 y media el alcalde ha convocado... ...a la Corporación Municipal... ...para guardar tres minutos de silencio en recuerdo... ...por el asesinato hace 25 años de Miguel Ángel Blanco... ...a manos de ETA... ...fue el final de esta banda... ...el inicio del fin... ...para esta banda terrorista... ...y en el programa La Glorita de hoy... ...entrevistaremos sobre las 9 y 20 aproximadamente... ...a la actriz ilicitana Cristina Alcázar... ...ya que se encuentra en Elche participando en el Festival de Cine Independiente. Y hoy, además, para los amantes de la astronomía, hay superluna. Hay que mirar al cielo, ver la luna más grande y más brillante de este año de 2022. Pues con estos anuncios comenzamos ya nuestro relato, porque desde las 7 de la mañana, nuestro relato informativo, desde las 7 de la mañana le estamos contando ...que después de aplazar el proyecto del Hotel de las Clarisas... ...el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno... ...continúa con sus trámites para declarar... ...bien de interés cultural... ...el viejo convento, convento de la Merced... ...es una crónica que nos trae nuestra compañera... ...Marga García, muy buenos días. Buenos días Ros, el equipo de Gobierno... ...ha remitido a la Consellería de Cultura... ...el informe que justifica... ...los valores del inmueble para declarar BIC ...el antiguo convento de Clarisas...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 Y nos trasladamos ahora a Pedro Juan Perpiñán porque continúan las obras del nuevo carril bici. Ayer las visitó la concejal de movilidad Esther Díez y nuestra compañera Yanire Perona estuvo allí y esta es su crónica. Buenos días, Yanire.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 Pues sí, vamos a escuchar a Esther Díez hablando del carril bici en Pedro Juan Perpiñán. La Concejalía de Media Sostenible estamos muy satisfechos también de que estemos dando ya eh, estos pasos tan importantes en una infraestructura que va a ser clave para asegurar esa conexión ciclista entre los barrios del Pla de Deportes en Carnales y el entorno del Hospital General.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 Y seguimos con la movilidad porque la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha estudiado el plan de movilidad del área metropolitana El Chalicante del Consejo del Gobierno Valenciano y ha deducido que se van a suprimir las estaciones del tren de Carros y Torrellano, algo que desmintió por completo el equipo de gobierno. Escuchamos a la concejal de movilidad, Esther Ríez.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 Y nuevas generaciones del Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno que dedique un espacio público a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. Escuchamos a la vicesecretaria de Comunicación, Ana Fernández. La izquierda más radical, desgraciadamente incluyendo al Partido Socialista, se ha encargado de manipular y reescribir la historia a su antojo más partidista y sectario, humillando así a las víctimas del terrorismo.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 Pues hoy mismo el alcalde ha convocado a las doce y media a la Corporación Municipal a que se guarde tres minutos de silencio con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Durante la concentración la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche va a leer un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y este verano ha comenzado con muy buenas cifras que confirman el avance de la recuperación turística en Elche, y es que en el mes de junio la ocupación hotelera alcanzó el casi 87%, 23 puntos más que hace un año, e incluso con mejores registros que en junio, previo a la pandemia de 2019. En julio y agosto las expectativas son buenas, aunque hay incertidumbre por el contexto bélico internacional. Por esta inflación. Nos cuenta la noticia Iciar Martínez. Muy buenos días.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 a un 10% de recuperar las cifras alcanzadas en 2019. Durante el pasado de mes de junio, el aeropuerto registró cerca de un millón y medio de pasajeros y operaron casi 9.000 vuelos. Cambiamos de asunto y hablamos de la justicia gratuita. Ayer se celebró con diversas actividades en el Colegio de Abogados y también en el Ayuntamiento. Allí se presentó el trabajo fin de grado de José Luisa, más alumno de la Universidad Miguel Hernández, porque ha podido permitir ese trabajo fin de grado, crear, publicar una guía informativa directa y clara sobre cómo acceder al turno de oficio, a la justicia gratuita, a un abogado de oficio. Su trabajo pretende hacer más accesible la asistencia jurídica independientemente de los recursos económicos. La Universidad, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados se han unido para dar difusión a este proyecto en centros sociales, en centros de salud, cívicos y otras entidades públicas para que pueda llegar así al mayor número de ciudadanos. Escuchamos al autor de esta guía, José Luis Más.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 Cambiamos de asunto, hablamos del sector de los componentes porque hoy y mañana tienen una cita en la Feria Línea Pell de Nueva York para presentar las novedades de la temporada otoño invierno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 Aquí en España, Futur Moda, que será los días 5 y 6 de octubre en la institución ferial Alicantina, en IFA. Y seguimos también hablando de calzado, pero desde el punto de vista de innovación e investigación, porque científicos de la Universidad de Elche han desarrollado un dispositivo con la empresa Disipone disinope que señala si los zapatos son cómodos o no a través de señales electroencefalográficas se trata de una prueba no invasiva e indolora que registra la actividad eléctrica del cerebro en distintas áreas cuando las personas caminan a velocidad constante usando diferentes tipos de zapato y así medir las sensaciones que produce el calzado si es cómodo o si no lo es Y no dejamos la Universidad Miguel Hernández, que, como saben, este año cumple su 25 aniversario y viene cargada de actividades conmemorativas. Para celebrar este cuarto siglo de su fundación, hoy se inaugura en el edificio Arenales, en el campus de Elche, una exposición con una selección de documentos textuales y gráficos en el que se reflejan los hitos, funciones y actividades más destacadas que se han ido desarrollando durante estos años. Y cuando pasan 15 minutos de las 8 de la mañana, vamos a hablar de las fiestas. Ayer la Asociación de Moros y Cristianos anunció que van a modificar el lugar de partida de la entraeta de bandas que comenzará en la calle Trinquet y acabará en la Plaza de Bais. La peatonalidad que ofrece este cambio permite no alterar el tráfico y relajarse para disfrutar mejor de la música. Según explicó ayer el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos,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 Además eh, de anunciar estos cambios, estas novedades en las entraetas, eh, se llevó a cabo en la rueda de prensa la presentación junto a la Concejalía de Comercio de la cuarta edición del concurso de escaparatismo y ambientación comercial. Los mejores escaparates tendrán premios en metálico. Escuchamos al Edil de Comercio, Felipe Sánchez.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 Y seguimos hablando de otros premios. Los ALCE, que reconocen la creatividad de las agencias de comunicación, se van a entregar este viernes en el Huerto del Cura. Reunirá a más de 200 personas y por primera vez se hará entrega del premio al anunciante del año, que precisamente será otorgado al Ayuntamiento del Che. Escuchamos al presidente de la Asociación 360 grados, que organiza estos premios, Eloy licerán. Eh, el nombre indica un año, este año como es el 20 aniversario y es una fecha especial para nosotros hemos querido dar este premio a eh, la marca o la entidad que más eh, campañas premiadas ha tenido en los últimos 20 años y precisamente ese premio va hacia el Ayuntamiento de Elche y es un, un ayuntamiento que da ejemplo en cuanto a creatividad y a nivel de concursos eh, a nivel publicitario. ¿no? Y lo hemos dicho al principio, hoy la actriz ilicitana Cristina Alcázar... ...termina su curso de interpretación en el Centro Cultural del Escorchador... ...con motivo del Festival de Cine Independiente... ...y además estará esta tarde en los cines Odeón... ...en la proyección del largometraje que protagoniza... ...junto al actor argentino Ramiro Blas. El largometraje es La Pasajera, es uno de los ocho que concursan... ...en la nueva sección de óperas primas que estrena el festival en esta edición... Pues aprovecharemos su participación en este certamen para entrevistarla hoy en nuestro programa. La Glorieta será sobre las 9 y 20, por lo que la tertulia con los periodistas la trasladaremos a mañana jueves. Y hoy hemos hablado con nuestro colaborador Victoriano Canales, miembro de la Asociación de Astrónomos Sin Fronteras, eh, al que vamos a entrevistar sobre las 9 menos cuarto, ...porque hoy tenemos Superluna... A la, ...por la noche a las ocho y media alcanzará su plenitud... ...pero habrá que esperar a que anochezca... ...para observar este bello espectáculo... ...porque la Superluna es la más grande del año... ...y la más brillante... ...ya que se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. ...porque vamos a ver, la vamos a ver eh, aparecer sobre el horizonte...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 Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com. Glasur, mobiliario de interior y terrazas, en Polígono Tres Hermanas de Aspe y en Glasur.es. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana, lo hemos dicho en la primera hora, hoy es el Día Internacional del Rock and Roll porque se recuerda ese mítico concierto que se ofreció en 1985 para combatir el hambre en Etiopía en el que participaron las mejores bandas de rock del momento y la actuación en vivo de Queen está considerada como una de las pues las mejores de los últimos tiempos, pero también hubo otras eh, y momentos espectaculares cuando The Police, por ejemplo, tocó su Every Breath You Take.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 Cuatro minutos quedan para llegar a las ocho y media de la mañana. Es tiempo para la información deportiva. Nuestro compañero José Antonio González nos habla de los entrenamientos que vuelven otra vez al 10 y borra, tanto por la mañana como por la tarde, de que la leyenda Nino Trangiverde ya es segundo entrenador del Ilicitano y que Omar Mascarey, Pues está entrenando después de su renovación y que Enzo Rocco ha dado positivo por COVID. Son muchas las noticias del Elche Club de Fútbol que nos las trae en su crónica de este día, martes, miércoles 13 de julio.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 Hasta luego, gracias José Antonio. Quedan dos minutos para las ocho y media y es momento de saber cuál es la predicción meteorológica para este miércoles, donde alcanzaremos una máxima en torno a los 34 grados y que la temperatura va a subir también de cara al fin de semana. En estos momentos, según la estación meteorológica de Teleelch, tenemos una temperatura de 25,6 y va subiendo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de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 todos los días desde el Beach Club Convicción de El Carabasí con Teresa Fernández el abanico tu magazine refrescante de este verano en tele la glorieta con Rosmar Alonso I was running blind like a silver Pues con esta sintonía es momento de acercarnos a la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta para hablarnos de cómo se encuentran en estos momentos las principales calles y avenidas de la ciudad en cuanto a tráfico se refiere. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Un día tranquilo de verano? Efectivamente, sigue tranquilo. Encontramos a esta hora el tráfico muy parecido al de ayer, muy fluido en las principales días de la ciudad. Y en los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat que, debido a las obras del carril eh, bici, está reducido a un solo carril en cada sentido de circulación. En Perú Juan Pepiñán también continúan con obras con un solo carril en cada sentido y la circulación se realiza con alguna dificultad. ...el tráfico es denso en la rotonda de la Yub ...y en el último tramo de la calle Federico García Lorca... ...con retenciones en la rotonda de la Magrana... ...mucha atención a las colas que se puedan producir... ...en los, en los accesos a las rotondas... ...y mucha precaución en las zonas escolares... ...donde algunos colegios continúan con actividades de verano... ...en cuanto a cortes de calle... Durante este mes de julio están previstos los trabajos por cambio de cubierta del Colegio eh, Valle ha y habrán reservas de estacionamiento y cortes en las calles Doctor Cabe y Todoro Llorente, que son las lindantes al colegio. Y a partir de las 21.30 de esta noche está previsto el desfile y ceremonia de la apertura del Torneo de Torrellano. Habrán cortes de calle y reservas de estacionamiento en la zona del Polideportivo Isabel Fernández.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 La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues es momento de asomarnos, de leer las principales portadas, las portadas de los principales diarios nacionales del país. Todos, todos coinciden en las medidas anunciadas ayer por el presidente Pedro Sánchez en el debate de la Nación en el Congreso de los Diputados. El país, comenzamos con el país y con las medidas que traen en portada. Sánchez impulsa la agenda progresista con impuestos a energéticas y banca. Esta es quizá la medida que todos los diarios han destacado, porque hay más. El Gobierno espera recaudar 7.000 millones con los nuevos tributos, de carácter temporal y extraordinario. El presidente anuncia transporte de cercanías gratis y un refuerzo de becas de 100 euros al mes, más al mes, para los estudiantes que ya están becados. Y el Partido Popular sortea el debate económico y ataca a Pedro Sánchez a cuenta de ETA, 11 años después del fin de la violencia. Así recoge el país eh, este debate del, eh, del Estado de la Nación. ...también hay varias portadas bajo eh, la fotografía del Gobierno... ...el presidente busca dar un vuelco al ambiente político... ...Gamarra cambia el paso del discurso del nuevo Partido Popular... ...y Abascal lanza un guiño a Feijó para echar a Sánchez... ...el ABC también trae en portada a Pedro Sánchez... ...nada más terminar su discurso y dice... ...Sánchez se ata a Podemos hasta el final... ...el presidente se encomienda en el debate del Estado de la Nación... ...a las recetas de su socio... ...que incluyen impuestos a las energéticas y financieras... ...el IBEX cierra con pérdidas de 5.900 millones para la banca... ...nada más anunciar Sánchez en su discurso... Esos impuestos, ...esos impuestos a las entidades financieras... ...y a las compañías energéticas... ...y el Partido Popular ve... En la apuesta del Gobierno, la vía para acaparar el centro. Abascal Modera, las formas para hacer una enmienda al sanchismo. Veamos ahora el mundo como refleja este debate. Sánchez arrebata su papel a Podemos, impuestos al IBEX y más subvenciones. Grabará a las energéticas y a la banca. Y comillados dice, iremos a por todas. No toleraremos que se aprovechen del sufrimiento de muchos. Niega cualquier responsabilidad en la crisis y desprecia la oferta de pactos del Partido Popular llamando a sus propuestas tesis de curandero. Unidas Podemos celebra el cambio de rumbo en el Gobierno, aunque el presidente ni les informó de las medidas. Así titula el diario El Mundo, El debate del Estado de la Nación y también, al igual que ABC, viene en portada que la Bolsa cae en picado con el discurso del presidente y llega a perder 8.900 millones de euros. El IBEX se desploma al anunciar el impuesto a la banca y cierra sesión con 3.500 millones menos. También eh, hay otras noticias, y es que el exministro del Tesoro en el mundo y la de exteriores son los favoritos para relevar a Boris Johnson. Veamos la razón, también la razón refleja el cambio de rumbo hacia la izquierda del gobierno de Sánchez, que quiere ganar vida política con un discurso contra los poderosos. Opta por una intervención radical y frentista con nuevos impuestos a las energéticas y a la banca. Arrebata a la vicepresidenta Díaz sus banderas y obliga a Podemos a cerrar filas. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores. El objetivo es proyectar un gobierno claramente de izquierdas que va por todas para ganar. Gamarra critica el pacto con Bildu y que utilice el manual del mal gobernante. Abascal se compromete a derogar las porquerías sectarias del gobierno y Podemos celebra el giro, pero le pide que no vuelva a mirar a la derecha. Así recogen estos diarios La Razón, El Mundo ABC y El País, lo que sucedió ayer en el debate del Estado de la Nación. ...en Teleh, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. La luna llena es siempre un espectáculo emocionante de la naturaleza, pero la de hoy va a ser más especial. Se le llama la superluna del ciervo y va a merecer la pena contemplarla porque es la más grande del año. Pero para entenderlo mejor, contamos hoy con uno de los colaboradores del programa Entre Amigos y miembro también de Astrónomos Sin Fronteras. Él es Victoriano Canales. Muy buenos días, Victoriano. Hola, buenos días. Yo siempre encantadísima, siempre veo las estrellas y el cielo contigo cada vez que te tengo en mi programa La Glorieta. Pero la luna de hoy, de hoy miércoles, va a ser una luna llena y ¿por qué es la más grande del año? Bueno, eh, en un principio es que se tienen que dar dos coincidencias. Primero, que sea luna llena y después que se encuentre en su mínima distancia a la Tierra. ¿Vale? La, órbita, la órbita de la Luna es elíptica, mientras que eso significa que hay una parte que la Luna está muy alejada y hay otra parte que está muy cerca. Entonces, se tiene que dar la condición de que sea la fase llena y que esté muy cerca de la Tierra. Y eso es lo que se va a dar a, a coincidir hoy, concretamente. Pues... Eh, por ejemplo, hoy a, a las 11.08... Una hora local, la luna se va a encontrar en esa mínima distancia. O sea y que... Simplemente se por curiosidad son... Pero, a la... ya, pero un momento, Victoriano. ¿A las 11.08 de qué? ¿De la mañana o de la noche? No, de la mañana. Estamos hablando de la mañana. Vale. vale. O sea que a las 11, que no se va a ver porque es de día, la tendremos más cerca. Ese es el problema. ¿Alguna vez coincidirá... Eh... El, ¿El horario nocturno, esa cercanía a la Tierra? Sí, se ha repetido en numerosas ocasiones. Eh, lo que pasa es que esta lástima. vez, pues, eh, lástima. Se da la coincidencia pues eh, que va a ser, pero espérate, a ver, el perigeo, lo que es la mínima distancia, va a ser a las 11 y 8 minutos. Pero la fase llena será a las 8 y 37 de la tarde. Vale, que a las 8 y 37 la luna ya está llena del todo, ¿no? Ya estará, claro, ya estará llena del todo. Entonces, eh, por una, apenas una diferencia de 10 horas aproximadamente, las dos condiciones no se van a dar justo en el momento. Pero... Eh, abanico que hay de, de horas pues tampoco impide que sea un espectáculo uh -huh. Pero nos vale, porque las dos condiciones se da en el mismo día Pero las ocho y media, cuando la luna está llena, seguro que la veremos en el cielo, pero no la veremos como cuando se hace de noche y como anochece sobre las diez de la noche, ¿no? Creo Sí, a las diez de la noche sí, más o menos. Eh, uh -huh. Entonces, ahí sí que merece la pena mirar al cielo, mirarla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 aparecer de un tamaño gigante, por decirlo de alguna manera, por el horizonte, y poco a poco va a ir eh, subiendo y vamos a ver cómo ese color eh, rosado-naranjado eh, va desapareciendo y va a coger la tonalidad suya, que es esa amarillenta eh, típica de siempre. ¿Por qué se le llama la superluna del ciervo? Bueno, en un principio porque se produce el fenómeno de superluna llena, Vale, y después, bueno, pues aquí ya influye la, la cultura popular que le da el nombre a, la, a las lunas llenas todos los meses. Por ejemplo, ¿por qué se le llama la luna del ciervo? Porque los agricultores del hemisferio norte eh, le dan este nombre porque a los ciervos machos le crecen las astas y eh, a finales del mes comienzan a endurecerse las astas. Entonces, se ha relacionado este mes con el crecimiento de las astas de los ciervos. Ya, pero esos son los agricultores del norte. Supongo que los agricultores del Camp de podrían ponerle cualquier otro apodo eh, coincidiendo con algún producto que eh, emerja ahora de la naturaleza. No está mal. Sí, eh, sí. Pero... También se le puede llamar la luna del trueno. ¿Por qué del trueno? Porque en el mes de julio es el mes típico de las tormentas eléctricas. Vale. Pero aquí no. Bueno, pero estamos diciendo que no es una cultura eh, eh, local, sino a nivel general. Es mundial. El, el, eh, claro. eh, Victoriano, eh, ¿es la superluna más grande del año o hemos tenido otra superluna? Esta es la tercera superluna seguida que tenemos En este caso es la más grande del año Porque es la proximidad de la Luna a la Tierra Más próxima, nunca mejor dicho, que vamos a tener este año Entonces vamos a tener esta superluna llena del año Porque es la más próxima Tendremos otra superluna en diciembre Pero no será tan próxima como la de hoy O sea, que hoy es la más cercana. Y por estar más cerca de la Tierra, aparte de, de la, del tamaño que se verá más grande que en, el, en las lunas llenas normales, ¿brillará más? ¿Se ha cuantificado cuánto más va a brillar? Sí, eh, encontraremos que lo que es el tamaño de la luna eh, será un 7%, más o menos, más grande, Y, tende, y también será un 16% más luminosa, pero por esa proximidad. O sea, más grande, más brillante. Eh, en la cultura popular, la superluna, ¿qué leyendas tiene detrás? ¿Es verdad que puede incitar a la violencia? Uf, ahí ya no lo sé, eso... eso son una cultura popular. Son tantas, claro, es que hay mucha cultura, hay muchas cosas por medio que te las puedes creer o no te las puedes creer. Igual cuando hay luna llena también se habla de que hay muchos embarazos, eh, perdón, eh, muchos... Eh... Bueno, da igual, todos son leyendas. Victoriano, eh, lo que sí que nos gustaría como astrónomo, ¿una superluna nos va a impedir ver el resto del cielo? ¿De las estrellas? ¿O, o no? ¿El que brille más sí. la luna? Eh, sí, vamos a tener... Eh, a ver, eh, la luminosidad de la luna es un, 10%, un 16% más luminosa, pero no va a dejar de ver las estrellas más brillantes. Las vamos a poder reconocer perfectamente pero sí que vamos a tener durante toda la noche que está la Luna, pues que no vamos a poder observar objetos como galaxias o nebulosas que se requieren eh, objeto, eh, cielos más oscuros. ¿Y esta Luna eh, a las 11, va a salir a las 8.37, va a estar ya en el cielo? Porque he observado que la Luna se va poniendo ahora en este mes de julio. Es como a las 2 de la madrugada ya está eh, aquí, al menos en Elche, ya se está poniendo donde se pone, en el mismo lugar que se pone el Sol. Sí, más o menos, después por la órbita que mantiene, claro. O sea que recomiendas, por tanto, plantar un telescopio para todos aquellos que lo tengan, y esta noche a las 10 ya es un espectáculo, porque dices que, aparte de que será más brillante, también tendrá un color anaranjado, que es cuando empieza a caer en el horizonte. Eh, conforme aparece la Luna, sí. Conforme aparece va a, tener, va a coger esa, ese color anaranjado o rosado, pero eso es por la difra, pero, difracción de la luz en la, en la atmósfera. Ah, yo pensaba que era cuando caía, no cuando salía, sino no, cuando se, se pone. pone. Vale. No, cuando sale. Vale, pues entonces habrá que verlo. Y este mes de julio, ¿qué satélites podemos ver más claramente en el mes de julio? Eh, Planetas, perdón. Eh, planetas es que ahora mismo están muy cerca de del sol y ahora mismo podríamos ver aparecer saturno a partir de las 12 12 y media eh, mirando hacia el este eh, estamos ahora mismo en plena lluvia de estrellas de las setas cuáridas por lo que podemos ver eh, meteoros brillantes bueno y algún fenómeno que otro ¿Y para cuándo la lluvia de estrellas? ¿Antes de la de San Lorenzo de Agosto tendremos más este mes de julio? Sí, sí. Ahora mismo estamos en el momento de, del perigeo de esa lluvia de estrellas. Hay que recordar que eh, a lo largo del año hay alrededor de 120 lluvias de estrellas, pero claro, solo es reconocida la lluvia de las Perseidas porque es en pleno mes de agosto, eh, son fechas agradables, podemos salir al campo a observarlas, pero hay muchísimas más. Pues ya tenemos servido el espectáculo, porque seguro que esta noche va a ser una de las noches tropicales que dice Bordonado que vamos a, ser, a sufrir esta semana, tendremos calor y qué mejor que salir al balcón si tenemos a la terraza, subir a la terraza y contemplar el cielo, porque va a merecer la pena, es lo que nos ha dicho Victoriano Canales. Gracias de <ríe> nada vosotros la glorieta con Rosmar y Alonso Ocho minutos quedan para llegar a las nueve en punto de la mañana y seguimos recordando ese gran concierto que tuvo lugar un 13 de julio de 1985 en Londres, en los estadios de Londres y Filadelfia, con las mejores bandas del rock y de la música de aquel momento, fue un concierto de ayuda directa, ...para combatir el hambre en Etiopía... ...y fue tal la envergadura, la importancia del mismo... ...que se ha quedado ya como el 13 de julio... ...día mundial del rock and roll... ...por eso, la glorieta, desde las 7 de la mañana... ...pues estamos recordando... ...algunos de los temazos que se tocaron en ese concierto... ...como este, hemos escuchado a Queen, a The Police... ...y ahora, pues... ...recuperamos del cajón de los recuerdos a The Who, la banda que estaba separada por aquel entonces, en el 85, y que se volvió a juntar para demostrar a sus fans cómo se regresa a lo grande.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 Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com El coche de tus sueños está a tu alcance.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 ...son las 9 en punto de la mañana... ...hemos llegado con el programa La Glorieta... ...aquí en Telelch, radio marca a la tercera y última hora... ...del nuestro programa de hoy miércoles 13 de julio... ...tenemos por delante un día de calor... ...alcanzaremos una máxima de casi 34 grados según Bordenado... ...y este fin de semana tendremos más grados de temperatura... ...en estos momentos... ...nuestra estación meteorológica marca los 26,9, casi 27 grados... ...así que será, continuará una jornada de calor seco... ...pero todavía estamos algo protegidos gracias al Mediterráneo... ...de la ola de calor que están sufriendo... ...en el interior de esta península... Hoy sobre las 9 menos cuarto viene a Elche, el presidente de la Generalitat, Chimo Puch vuelve para hablar en esta ocasión de futuro, en un acto que tendrá lugar en el Hotel Huerto del Cura, con la presencia de las presidentas de la patronal zapatera española, de la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia, con el presidente del Círculo Empresarial, también con la consellera de Innovación y Universidades. Y además en el Ayuntamiento se guardarán a las 12 y media tres minutos de silencio ...en recuerdo por el asesinato hace 25 años... ...de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA... ...esto fue el inicio del fin... ...de la banda terrorista en España... ...a lo que se le ha llamado en denominar... ...el espíritu de Hermoa... ...nosotros hoy en La Glorieta... ...llevamos contándoles desde las 7 de la mañana... ...que el Ayuntamiento acaba de enviar a Cultura... ...así lo dijo ayer la concejal de Urbanismo Ana Arabit... ...el informe para declarar bien de interés cultural... ...el Convento de la Merced... ...las Antiguas Clarisas... ...es una noticia que nos está contando... ...desde las 7 de la mañana nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días. Buenos días Ros, el equipo de Gobierno... ...ha remitido a la Consellería de Cultura... ...el informe que justifica...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 Pues lo ha dejado bien claro, no renuncian a construir un hotel en el convento de La Merced, lo tienen que hacer ahora, han dejado el proyecto aparcado porque no cuentan con las mayorías absolutas, así que... Esperan eh, que en las próximas elecciones municipales eh, conseguir esa mayoría, veremos. Y nos trasladamos ahora a Pedro Juan Perpiñán, donde continúan las obras del nuevo carril bici. El primer tramo ya está terminado. Ayer visitó las obras eh, la concejal de movilidad Esther Díez y allí estuvo nuestra compañera Yanire Perona. Esta es su crónica. Buenos días.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 Y seguimos hablando de movilidad porque ayer la portavoz de Vox, Aurora Rodil, estudió el plan de movilidad del área metropolitana El Chalicante de la Generalitat y dedujo ...según eh, las declaraciones que realizó en rueda de prensa... ...que se van a suprimir las estaciones del tren de Carrus y Torrellano... ...algo que desmintió por completo el equipo de gobierno. La concejal de Movilidad, Esther Díez, tildó de Invento... ...las declaraciones de Aurora Rodil... ...y aseguró que la Consejería no solo mantiene en su plan de movilidad... ...las paradas de Carrus y Torrellano... ...sino que su voluntad está en ampliar las paradas en el aeropuerto... ...y en la estación del AVE de Matola, para Diez flaco favor hacen a la ciudad las declaraciones de Vox de ayer. Y una de las medidas para combatir la inflación anunciadas ayer por el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación sobre la gratuidad fue la gratuidad de los abonos de los trenes de cercanías y media distancia que se va a implantar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.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 Hoy mismo el alcalde ha convocado a la Corporación Municipal a que se guarde tres minutos de silencio con motivo de ese aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Durante la concentración, la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche va a leer un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y este verano ha comenzado con muy buenas cifras para el turismo que confirman el avance en su recuperación aquí en Elche. En el mes de junio la, la ocupación hotelera alcanzó el 86,7%, 23 puntos más que hace un año e incluso con mejores registros que en junio previo a la pandemia. Julio y agosto las expectativas son buenas, aunque eso sí, hay mucha incertidumbre por la guerra en Ucrania y esta inflación, nos lo cuenta nuestra compañera Iziar Martínez.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 9000 vuelos. Y ayer se celebró con diversas actividades... ...en el Colegio de Abogados... ...y con una rueda de prensa conjunta... ...entre el Colegio, la Universidad Miguel Hernández... ...y el Ayuntamiento para... ...una rueda de, pre de prensa para... ...anunciar la publicación de una guía informativa... ...sobre la justicia gratuita...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 hacen un trabajo excepcional sin los que es, es imposible que un sistema como, como la asistencia jurídica gratuita en España se sostenga. Cambiamos de asunto. Este miércoles y mañana jueves el sector de los componentes tienen una cita en la feria Línea PEL de Nueva York para presentar las novedades de la próxima temporada de invierno. A esa feria acudirán... Eh, ...119 firmas de las que 15 son españolas... ...y 5 de ellas ilicitanas... ...las marcas acuden para mantener y crear contactos comerciales... ...con los diseñadores y estilistas... ...de las grandes marcas de calzado y marroquinería, ...sobre todo de Estados Unidos e Italia... ...por eso presentan las colecciones de invierno del próximo año... ...después de esta feria se celebrará Linea Pell Milán... ...que es la más importante del circuito internacional... ...será en septiembre... Y en octubre, el 5 y el 6, pues Futur Moda, aquí en Elche, en la institución ferial alicantina. Y seguimos hablando de calzado, pero a través de la ciencia, porque investigadores de la Universidad de Elche han desarrollado un dispositivo con la empresa Disipnope, que señala si los zapatos son cómodos o no a través de señales que van,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 Ayer hubo rueda de prensa del presidente de la Asociación de Moros y Cristianos y del concejal de Comercio para presentar el concurso de escaparatismos. Pues en esa rueda de prensa, Julián Fernández, el presidente de Moros y Cristianos, anunció que van a modificar el lugar de partida de la entraeta de bandes este mes de agosto, que comenzará en la calle Trinquet y acabará en la Plaza de Vais. La peatonalidad que ofrece este cambio permite no alterar el tráfico y relajarse ...para disfrutar mejor de la música... ...según explicó Julián Fernández. En 2019 lo hicimos desde la... ...en la plaza donde está el callo de Cantón... ...vinimos por Alfonso XII hasta, hasta la plaza Ibaix... ...este año lo hemos cambiado... ...y vamos a salir desde la calle Trinquet, ...justo desde la espalda de la Calahorra... ...y venimos por la corredera hasta la plaza Ibaix... ...con lo cual va a ser una entrada... ...por zona peatonal".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 Seguimos hablando de más premios. En esta ocasión, los ALCE, que reconocen la creatividad de las agencias de comunicación y publicidad, se van a entregar este viernes a Elche, en el huerto del Cura. Reunirá a más de 200 personas y por primera vez se hará entrega del premio al anunciante del año que se ha otorgado al Ayuntamiento de Elche. Escuchamos al organizador Eloy Licerán. El nombre indica un año. Este año, como es el 20 aniversario y una fecha especial para nosotros, hemos querido dar...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 ...estará esta tarde, a partir de las ocho y media en los Cines Odeón... ...en la proyección del largometraje que protagoniza... ...junto al actor argentino Ramiro Blas, La Pasajera... ...es uno de los ocho largometrajes que concursan... ...en la nueva sección de Óperas Primas... ...que estrena el Festival de Cine de Elche en esta edición, su 45... ...aprovecharemos su participación en este certamen... ...para entrevistarla en unos minutos aquí en el programa la glorieta así que este miércoles no habrá tertulia periodística con los periodistas sino que la trasladamos a mañana jueves y recuerden lo que acabamos de decir en la entrevista con vitoriano canales hoy tendremos luna llena super luna más brillante y más grande del año no se la pierdan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 ...con y Alonso. El Festival de Cine Independiente de Elche... ...todo un referente del cine de autor en Europa... ...ha vuelto a atraer a Elche a Cristina Alcázar... ...uno de los talentos más versátiles que ha dado esta ciudad... ...es actriz de teatro, cine, televisión... ...directora, productora y modelo... ...Cristina Alcázar, que fue pregonera de las fiestas de Elche... ...que rodó su primer cortometraje en Elche... ...y que ha presentado la gala de clausura... ...del Festival de Cine, ha vuelto a casa... ...porque desde el pasado lunes ha impartido... ...un curso de interpretación ante la Cámara... ...en el Centro Cultural del Escorchador... ...y hoy se proyecta en los cines Odeón. A partir de las ocho y media de la tarde, con entrada gratuita, La Pasajera, la ópera prima de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, protagonizada por ella y el actor argentino Ramiro Blas. Por ello, hoy la queremos tener aquí, en nuestro programa La Glorieta. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien. Oye, cada vez que vuelves a Elche es esto como el regreso de la dama del arte español. <risa> ya te digo, madre mía. Y, y, además, y lo, una presentación me acabas de hacer. Bueno, lo digo con conocimiento de causa porque en el, allá en el año 2009 creo recordar que fuiste pregonera de las fiestas el, el año. Recuerdo perfectamente que fuiste la pregonera de las fiestas de Elche. Y además en tu pregón reivindicabas eso de la dama de Elche. Sé que Elche lo tienes en el corazón, dedicaste el cortometraje, aunque todo vaya mal, a los ilicitanos e ilicitanas. Sí. Por eso te pregunto, Cristina, tú que estás en Madrid y que ha vuelto esto de la normalidad a recuperarse, supongo que tendrás una agenda social, ¿coincides con el ministro de Cultura? ¿Podrías coincidir con Miquel Iseta? No. <risa> No, no coincido con él. Todavía no coincido con él. De hecho, nunca he coincido, nunca coincidido con, con, con un ministro de Cultura. Bueno, sí, con Ángel González Finde. Oh, qué lástima. Pero espero que puedas coincidir muy pronto. Por ejemplo, te nominen a los Goya eh, y pueda el ministro de Cultura estar en esa gala. Si, te, si alguna vez coincides con él, ¿cómo te plantearías reclamarle la dama del Che? Yo te imagino estilo Uma Truman. <risa> Como en Kilville, ¿verdad? Sí. Sí, pero yo creo que estas cosas de es de como desde otro lugar, no siendo muy combatiente. Yo soy no. como desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, ¿no? Ah, te, eres como de. Ah, sí, eres, eres cariñosa, no, no combates. No tienes soy muy una. No Pues no me imagino. Pues no te imagino así, te imagino combatiente, una mujer fuerte, porque sí, para tengo, todo lo si que no has karate, hecho. Efectivamente. Sí, pero creo que el fuego con fuego no. O sea, el fuego con el fuego no se apaga nunca. Entonces, entonces, yo si hay fuego en algún lugar, yo no voy y echo más fuego. Nunca, nunca. Ya. O sea, nunca hago eso. Entonces, creo que como desde otro lugar hay que hacer las cosas. Mm. desde la el diálogo desde otro lugar totalmente distinto. Eh, pues escúchame, que... y eso no implica que no sea cabezona, que sea no carácter, mm. que sea genio. Ya, eso no quita. Pues cuéntanos, cuéntame eh, cómo fue tu paseo por la fama. Me pasé por la fama, pues fíjate que <risa> además yo creo que como he sentido la fama y luego la no fama. ¿Sabes? Esta cosa como de la fama tiene que va y viene. ¿eh? Yo ya he sentido no fama, fama, no fama, y ahora empiezo como ha subido otra vez como un poco de, de fama. Ay, no sí, me lo puedo, visto... no me lo puedo creer. Eh, siempre has estado sí. trabajando, has sido de. Siempre de estás teatro. trabajando, pero luego depende, depende de dónde estés coloca, dónde estés, en qué serie, en qué lugar estés, ¿eres más o eres menos? No nos olvidemos nunca que esta profesión Que adoro y amo Es un poco clasista uh -huh. eh, quizá, Entonces, depende qué haces. Claro, es que quizá Tu problema ha sido que has interpretado Por ejemplo, series de televisión Que te han hecho súper famosa Y además conectado sí. con, la, con la gente joven Hablemos de física y química O de sí. cuéntame cómo pasó Y sí. luego estás Pues en un nivel muy alto También de interpretación teatral eh, con, sí, bueno, son con como mi casa mi efectivamente mi casa. y sí, y sí. luego no eh, tienes también un gran elenco de películas que has hecho protagonizadas eh, con papeles secundarios creo que has estado nominada en alguna ocasión al Goya un, en una de ellas yo espero que algún día llegues al Goya porque o sea, está como en la preselección pero nunca ha llegado a estar nominada ah, vale la nominada. vale, vale calidad nunca ha estado Bueno, llegarás, llegarás. Sí, no, no hay prisa, ¿eh? Estas uh -huh. cosas hay que hacerlas bien hechas. Pues, <risa> Cristina, pues cuéntame cómo es eso del paseo por la fama, eso de estar y no estar, ¿cómo, cómo lo puedes llevar? Pues se lleva bastante, porque además esto tiene que ver con, es prolongación del trabajo, ¿no? Y luego hay una cosa que la tele eh, hace que todo, o sea, como que la tele hace que las cosas sean visibles, ¿no?, Entonces, si, si sales en, te, en tele existe, si no, si no sales en tele no existe. Entonces, como tú ya como que te mueves ya bien en esa cosa, ¿no? Ya entiendes cómo funciona, cómo funciona. Si sales de la tele sabes que ¿sí? va a haber un poquito de ruido, si estás haciendo teatro, si estás en otro lugar dando clases, estás haciendo menos ruido. Pero y, como que al final te adaptas. Yo soy una persona súper, hiper, mega resiliente, ¿no? O sea, y me adapto bastante bien a todos los lugares donde me toca estar. Yo claro. es conflicto con eso. Eh, ¿Cuál es tu secreto eh, o okay. qué... ¿O qué consejos le das? Porque este, este año, en este festival, en esta edición de cine, has participado con la... Eh, por ejemplo, eh, lo hemos dicho, eh, estás impartiendo un curso que terminas hoy de interpretación sí, ante la cámara. ¿Qué consejos das a tus alumnos? Pua. Primero que uno sea uno mismo y que luego esa profesión es una profesión muy dura y que hay que estar, hay que estar muy entrenado, pero muy entrenado tanto mental como emocionalmente como físicamente porque esto es una, es una carrera de fondo, entonces hay que aguantar, aguantar, aguantar, prepararse, seguir formándose, no parar nunca. O sea, esa sensación de que tienes que quedarte en casa a que vengan las cosas, bueno, pero tienes que mover, ¿sabes? O sea, hay que moverse, hay que estar como activo, hay que hacer ir a, a, a un curso de no sé cuántos sí, y hacer no sé cuánto. O sea, como que estás en constante movimiento, porque si no, mmm, no pasan cosas. Y luego hay una cosa como de, de también saber eh, el lugar en el que te toca estar, porque lo que nos pasa muchas veces es que de repente te dan dos frases en un lugar y quieres ver quieres que todo gire en torno a ti, tú dices no, no, no, no tienes que saber eso que suma, o sea, que suma el total, ¿no? Tienes que saber cuál es el in qué ingrediente eres en la ensalada, ¿sabes? A lo mejor no eres la lechuga, te tocas unas alcaparras, pues hay que aceptarse las alcaparras y no la lechuga, ¿no? O sea, o sea como tener muy claro en el lugar en el que te toca estar y aceptarlo. Eso es, eso es muy difícil. Eh, sobre sí, todo mira. para vosotros los actores y las actrices sí, tenemos un conflicto con otra cosa como, ¿sabes? En nuestra profesión eh, no hay una, un, un baremo que diga quién es bueno y quién es malo porque para lo, que, para lo que sí puede ser bueno para otro dices, pues a mí eso no me gusta entonces todo es tan relativo todo es tan poco tangible, ¿no? Sí. Que tienes que estar tú muy arraigado, muy asentado, muy colocado, muy preparado y luego también y luego, es difícil decir Y, y, eh, que qué maravillosa eres y otro decirte pues no me gusta mucho tu trabajo no bien. te creo y va, son datos igual de válidas. Y claro eh, oyéndote eh, también me pregunto eh, es difícil entonces rechazar papeles hay que rechazar papeles hay que rechazar papeles sí sí sí y, y sabes mira, esto, hacerlo además, sabes hacerlo Cristina mira, fíjate, yo nunca, nunca he sabido porque además a mí me gusta siempre trabajar trabajar trabajar trabajar entonces ahora con los años ...entiendo que, que los negativas eh, definen su carrera en el fondo, ¿sabes? O sea, como que hay que saber decir que no, para definir muy bien la carrera, lo que quieres o qué tipo de artista quieres ser... ...o quieres que vean de ti. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando he dicho a tantas cosas que sí, pues llega un momento en el que pues, no hay una definición, no hay una marca, ¿sabes? Esta cosa tan clara que hay ahora que de la marca personal, de, de una identidad... Entonces tú indicas todo lo que sí, al final pierdes esa identidad. Entonces yo estoy en eso ahora, en no coger todo lo que me viene, sino en lo que creo que está conectado con lo que yo quiero ser. Una actriz que está buscando su identidad, ¿y cuál es, por dónde andas? ¿Por qué camino te has declinado? Pues, eh, pues en la actriz que, que, que soy, que se te llevo. Esa cosa como de, yo me muevo muy bien en los extremos, en las cosas cosaturas, en, la, en los extremos. Y entonces pues quiero mostrar los extremos. Pero, vale. pero a ti no se te resiste ningún papel. Eh, ¿Cuál sería el papel que, que no te gustaría interpretar? ¿Qué papel no me gustaría interpretar? O qué difícil esta pregunta. Sí. No sé, pero por ejemplo, yo lo único que sé es que, como que alguien, yo siempre lo digo en clase, pero para decir quiero tres tomates, yo no sé hacerlo. No sé, sí. yo no sé hacer quiero tres tomates. Yeah. ¿sabes? Yeah. Yo se llega a decir, quiero hacer tomates, pero a lo mejor por pues, borracha o a lo mejor en un momento de mi vida crítico, pues eso o sea, como que... Quiero tomates y no sé hacerlos. Cristina, y esto de la docencia, de impartir cursos de interpretación, yo te veo joven, ¿no? Esto de la docencia parece que es una salida profesional a los actores, ¿no? Cuando dicen que ya no tienen más papeles que hacer. Pues mira, yo me lo encontré como de casualidad porque sustituía a, a, a Roberto Santiago. Me, dijo, me pidió como favor que sustituyera una clase. Y entonces yo me puse a dar clases sustituyéndole y de repente me encontré con una cosa que me volvió loca. Y entonces eso ha ido como de una manera natural, sin forzar. Y ahora pues estoy en una de las mejores escuelas privadas de Madrid, con sido mm, He sido la directora del máster en la TAI. O sea, como que he ido, este año he estado en Bilbao, voy a ir a Cuenca, en Barcelona, que me quieren en La Coruña, en Granada, voy a, a Cuenca, Murcia. O sea, como que me quieren en muchos lugares. Ahora me voy a Ibiza. O sea, como que me, me piden en todos los lados. Y tú dices, ¡ala! Y luego pues, en, me estoy también mm, especializando en el coach, en la preparación del personaje, la preparación de pruebas. Y, y, y bueno, he sido la coach de la última película de este Expósito. Por, Oye, por cierto, y como coach, ¿qué es lo que aconsejas a los actores y actrices? ¿Que se metan en el papel? ¿Que vivan? Si tienen que hacer de verdad, bombero, que vivan, no. que se vayan a un parque comarcal y estén no. un día allí con ellos. No, no bueno, hay que, hay que documentarse, pero yo lo que creo es que lo que tienen que hacer es encontrar la verdad todo el rato, estar en el presente, en el aquí y en el ahora. No es cosa de estar en el hacer, en la cabeza, sino en estar en el aquí y en el ahora. Pues es vocacional entonces la docencia, pero no renuncias a la interpretación, evidentemente, porque en este festival es una prueba de ello, es que no solo impartes un curso, sino que hoy presentas pues, la ópera prima, la pasajera, sí, la pasajera ¿Sí? que la protagonizas. ¿Y de qué va Exactamente. la pasajera y luego, concursa? Y el día 20, el día 20 creo, se, se proyecta un cortometraje que yo también... Eh en el que yo también actúo, que se llama Parálisis, vale. de Juan Bermúdez, ¿vale? El, lo tienes, el festival de cine parece que sea tu segunda casa. Oye, <risa> pero hace tiempo que no tocaba el, el festival, ¿eh? O sea, que ah, estaba, estoy muy contenta, y además me hace mucha ilusión hoy llegar a, a, a los cines Odeón a presentar La Pasajera, que fue el primer trabajo que hice después de la cuarentena, una película de género que yo nunca había hecho género, no puedo hablar de lo que hago, pero... Hice un gran trabajo físico, ¿vale? O sea, como que muy contenta. Y además trabajé con amigos, con tanto Blas, luego me encontré con una que ya va a ser amiga paciente, que es Cecilia Suárez, con Paula Gallego, con la que había trabajado en cuenta también. Y la verdad es que en esos entornos como Navarra, pues la verdad es que ha sido un placer. Y que venga aquí a él, porque además mis sobrinos, está como venga, te quiero ver, te quiero ver. dice ahora, que son mayores, van a ir a ver a su... ...a su tía al cine... ...y esto me hace mucha ilusión... Qué bonito... ...la familia siempre te apoya... ...¿cómo, cómo lo ha llevado esto del, confina del confinamiento?... ...la familia la ilicitana amiga. siempre está contigo... ...siempre está conmigo... ...sí, sí, me tocó vivirlo en Madrid... ...y estuve como tres meses sin verlo... Que eso fue, ...ha sido como la época... sea, el tiempo más largo que he estado sin verles... ...tres meses... ...y, y bueno, y nada... ...siempre me siento muy apoyada por mi familia... ¿eh? ...es que mi familia es como el Pilar... ...como mi base. ...es mi pedrangular la familia... ¿Fue importante la familia? ¿A ti cómo te vino esto de quiero ser actriz? Pues mira, me llevo, pues que Mira, cuando nació mi, mi hermana Emi, yo me llevo siete años con mi hermana Emi, ¿vale? Y mi hermana Eli, que es la mediana, tiene, o sea, tenía dos años menos que yo. Yo tenía siete y Eli tenía cinco. Entonces apareció Emi... ...y todos se iban a dormir... Eli se iba con mis padres a dormir... ...y él pues se daba un poquito así como de celillos ...dormía con ellos, ¿vale? ...y entonces yo me quedaba sola en la habitación... ...y era un pasillo muy largo... ...y entonces a mí empezó a entrarme miedo a la muerte... ...con siete años, ¿vale? ...tenía miedo a la muerte, no podía dormir... ...mis padres no se enteraban de nada, estaban allí con las nenas... ...y otro rato, fíjate, con siete años, ¿no? ¿eh? ...yo tenía miedo a la muerte, miedo a la muerte, miedo a la muerte... ...y un día, y un día... ...pensé... ...ah, voy a ser inmortal... ...voy a ser actriz, voy a hacer películas... ...que se van a quedar siempre ahí... ...y ya nunca más moriré... ...y entonces a partir de ese día... ...ya nunca más tuve miedo a la muerte... O sea, ...ya nunca más dejé de dormir por miedo a la muerte... ...¿me explico? Pues no solo eres con actriz... Siete ...con siete años, fíjate... ...es un sueño que has cumplido... ...supongo años. que habrás cumplido sí. muchos sueños... ...y uno de ellos no solo quieres interpretar... ...o enseñar, sino también quieres dirigir... ...porque lo hiciste en, en el, el cortometraje... Cartel. Eh, con sí, Juan sí, Maci y Fuentes documental. y un documental. Sí, sí. Eh, ¿Para cuándo? Ahora el festival tiene sección de óperas prima. ¿Para cuándo la tuya? Eh, pues mira, pues no lo sé. ¿Sabes en qué momento estoy ahora mismo? Ahora mismo estoy en el momento de dirigir mi vida y luego cuando acabe de dirigir mi vida, dirigir una película. Uy, qué mal suena eso. Hay que dirigir tu no, vida, ¿no? ¿No? no, no. Si sí, sí, quiero dirigir mi vida... Y luego dirigiré, dirigiré una película, o sea, estoy como en un momento de cambio, llevo ya como un año y algo de cambio, estoy en ello, lo estoy disfrutando, eh, benditos sean los cambios siempre, estoy ahí y cuando yo me coloque me, y, y me asiente y sepa qué quiero contar, lo haré. Vuelves a decirnos lo que has comentado. Estás bu buscando tu marca como Cristina Alcázar. Pues espero que la. Pues espero que la encuentres y que encuentres esa inmortalidad que a los siete años ya empezaste a, a alargar la mano para alcanzarla y la has alcanzado con los papeles que has interpretado, sí, sí, yo, Cristina. Estoy muy eh, sí, El Che es mucho para, para ti, lo, lo llevas en cada, en cada trabajo que haces, eh, cada vez que puedes, ruedas aquí, estrenas aquí y nos traes muchas cosas aquí. Siempre. Eh, sí, las fiestas las tenemos sí. en la vuelta de la esquina. que ¿Vas a venir más uh -huh. a Elche? Sí, sí, yo me vengo, o sea, creo que me vengo ya la semana que viene, un poquito de vacaciones, hasta aquí. o sea, que ya está. Sí, sí, me vengo ya enseguida. A mí el verano en Elche, o sea, es como en la casa de campo de mis padres para mí sí, es eh, un sí o sí, es un más, o sea, tengo que hacer un sí o sí. Tu carrera te ha aportado, lo has dicho, eh, un... Eh, pues, eh, un... ...una razón de, de... ...un sentido a tu vida... ...pero Elche que te ha aportado... ...esta ciudad que te ha aportado... ...¿cómo te ha hecho? Este, pues el carácter, ¿sabes? Creo que me, me ha he hecho el carácter, ¿no? O Se me ha he hecho como... ...pues no sé, o sea, es que... ...no, no sé qué decirte... ...que creo que con, aquí fue donde yo me armé... ...pues o sea, aquí fue donde yo me, me hice un poco... ...¿sabes? O sea, aquí, aquí estaban mis sueños... ...aquí nacen mis sueños, aquí nacen mis ilusiones... ...aquí nace todo, en Elche... ...en mi familia, vamos... ...que es como muy fundamental... ...pues que ...el ser todo... ...además es que luego llegas... y dices, uh -huh. o sea, no, cuando, ...cuando tú llegas en el tren... ...¿vale?... y ...yo, yo he llegado ya dos meses sin venir... ...y llegas... ...y huele a mar... ...es que se siente el mar... ...ya en la, en la estación de la y, ¡Oh! ...y luego la luz que tenéis... ...es que hay una luz... ...que es muy distinta a, a las ciudades... ¿eh? ...que hay por ejemplo en la de Madrid... ...no tiene nada que ver... es ...ese color del, la, del cielo... ...ya es como... Casa. Ya estoy en casa. Y llega a casa y ya está. Y se han ido mi madre esperándome me siente con mismo bocadillo preferido <risa> Y en la cocina. es muy guay. Pues sí. Pues, Cristina Alcázar, te vamos a dedicar una canción. Eh, había ¿Ah, pensado... Sí? sí, había pensado muchas... Mm. Sé que, que acabas de decir, es que me recuerdas mucho a Uma Truman, de verdad, no sé si es vale, por el físico, sí. acabas de decir que por supuesto la violencia la destierras por completo, eres amorosa y pacífica, por supuesto lo aplaudimos y por, por ese motivo… Te voy a dedicar la banda sonora que escogió Quentin Tarantino, que me parece vamos una, una canción preciosa, el Pastor Solitario. Te la dedicamos a ti, Cristina Alcázar. Muchísimas gracias. Y esperemos, gracias. y esperemos que esa marca llegue muy pronto. Y te veamos <risa> en los Goyas. Y ante sí, el ministro de Cultura, reclamando perfecto. el regreso de la dama. Gracias, perfecto, Cristina. Perfecto. Suerte. Ti. Gracias, chao, Gracias.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 Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en cuatro años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karok en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Origüela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 con Rosmarie Alonso. Quedan 15 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. A las 10 comienza en el Hotel Huerto del Cura un acto organizado por el Club Información y que nos ha traído a Elche al presidente de la Generalitat, Chimo Puch, y también a las presidentas de las principales patronales empresariales. Estará Rosana Perán presidenta de FICE de la Federación de Industriales del Calzado de España. También Maite Antón como presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia. También el presidente de, el, de la Confederación Empresarial Valenciana, Joaquín Pérez. La consellera, la nueva consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, el alcalde. Van a hablar en ese acto sobre el futuro de esta ciudad. ...es uno de los eventos eh, informativos más destacados... ...del que estaremos muy pendientes... ...comienza a las 10 en punto de la mañana... ...pero hay otros también... ...hay otros asuntos que tienen que ver con el futuro de esta ciudad... ...el futuro más inmediato... ...ayer la concejal... ...es lo que les hemos venido contando desde las 7 de la mañana... ...ayer la concejal de Cultura en, de Urbanismo... Ana Arabit en rueda de prensa anunció... ...que el equipo de gobierno ya ha enviado a la Consejería de Cultura el informe para declarar bien de interés cultural el viejo convento de La Merced. De momento continúan con la inversión de 300.000 euros para rehabilitar las zonas más deterioradas y acabar con las goteras del convento de las antiguas Clarisas, aunque no hay un plazo de tiempo para estos trabajos. La concejal Ana Arabid decía que Una cosa es iniciar el expediente para proteger este monumento y otra bien distinta es que no renuncia su partido a poder construir el hotel en el viejo convento de La Merced. La escuchamos.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 dado pasos atrás en su postura, sino que... Bueno, pues lo ha dejado bien claro. No renuncian al proyecto, así que lo dejan aparcado hasta ver qué pasa con las elecciones municipales del próximo año. También les estamos contando que el primer tramo del carril bici en la avenida Pedro Juan Pertiñán ya está concluido. Ayer lo visitó la concejal de movilidad Esther Díez. Las obras del carril bici en esta principal avenida estarán terminadas ya de forma global y disponibles para el uso de la ciudadanía de los ciclistas a finales del próximo mes de septiembre. Eso es lo que dijo. Y también les estamos contando que el verano aquí en Elche ha comenzado con muy buenos datos para el turismo. La ocupación hotelera en junio alcanza el 86,7% y supera las cifras prepandemia, algo que se refleja además en el incremento de pasajeros que ha experimentado, que está experimentando estos meses el aeropuerto del Altet a lo largo de este año. Esperemos que se vaya recuperando la normalidad y que esta séptima ola pues no nos cause ninguna mala sorpresa. De momento, ya ayer Chimopuch descartó la implantación de restricciones, así que este verano impera el sentido común, la responsabilidad, el uso responsable de la mascarilla y la prudencia, porque la vacuna sigue funcionando con la inmunidad de una gran parte de la población. Esta séptima ola, este incremento de contagios, no está colapsando las UCIS en los centros hospitalarios. Estas han sido las noticias, hemos entrevistado también ...a nuestro colaborador del programa Entre Amigos... ...Victoriano Canales... ...que nos ha comentado cómo ver esta noche... ...nuestra superluna... ...la luna más grande y más brillante del año... ...la tendremos hoy... ...y también acabamos de entrevistar a Cristina Alcázar... ...que se encuentra en Elche... ...participando en el Festival de Cine Independiente... ...participa protagonizando un cortometraje... ...que se proyectará la semana que viene... ...hoy se presenta el largometraje que también protagoniza... ...y hoy termina el curso de interpretación ante la cámara... Que ha impartido desde el pasado lunes en el Centro Cultural del Escorchador. La Glorieta con Rosmary Alonso. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada Rojales, Amazonia, Río Yucatán. Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.e. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada Rojales.